El turno mañana, eh, son 8 y 17 minutos. Eh, vamos a charlar con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Andrés, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, te saludan, buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Eh, Andrés, se conoció ayer que la Corte Suprema de Justicia de Nación citó a La Pampa, Mendoza y Nación por el juicio de la Tuel a una audiencia de conciliación. Eh, ¿Qué significa esto? Y es un gran paso para la Pampa, porque la Corte Suprema no solamente citó a esta audiencia, sino que también rechazó ciertas excepciones o defensas que había opuesto Mendoza con el objeto de impedir que el juicio continuara. Mm. entonces Lo primero que hace la Corte es rechazar estas excepciones, estas defensas, y llamar a esta audiencia... En donde va a quedar claro ante toda la comunidad argentina los sólidos argumentos que tiene la Pampa y los escasos y nulos argumentos que tiene Mendoza para so sostener una postura que desde el punto de vista del derecho constitucional y ambiental es insostenible. De, de, esta, de esta audiencia, eh, el, el, lo, que, ¿lo que puede llegar a, a surgir qué es? ¿Que haya un acuerdo o que continúe el juicio? Y la, la Corte llama a estas audiencias para escuchar a las partes, para interrogarlas, para escuchar a expertos que pueden darle una visión complementaria a la Corte y para intentar que en este intercambio se pueda llegar a un acuerdo. Mm -hmm. Es muy difícil en este como en otros procesos. Mm -hmm. Pero es un escenario de deliberación pública, de deliberación democrática, de exposición de una causa que hasta ahora conocen la que la llevan, pero que ahora la va a conocer toda la, la sociedad argentina, y de alguna manera define el rumbo, o puede llegar a definir el rumbo del proceso. Mm. Igual son audiencias donde hay que ir muy preparado, donde hay que tener mucho tiempo de preparación, y donde uno tiene que tener como estrategia, intentar ofrecerle a la Corte Suprema de Justicia ese día cuestiones que ya que no hayan sido ya ventiladas, cuestiones novedosas, o rebatir la totalidad de los argumentos expuestos por con la contraparte. Yo he estado en dos audiencias ante la Corte Suprema y es una situación difícil. La Corte es dura, la Corte interroga, la Corte confronta, con lo cual hay que prepararse especialmente para esa audiencia con mucho tiempo, ejercitarla, pensar cuáles son los argumentos que se van a exponer, pensar cómo se van a rebatir los argumentos que va a ofrecer Mendoza, y bajo ningún punto de vista cometer el error de intentar ir a darle una clase a la Corte, porque la Corte conoce muy bien el expediente, y lo que quiere es sobre la base de ese conocimiento ver cómo funcionan las partes en un debate contradictorio público. Porque, por lo que estás contando, me pareciera que se trata de un debate oral casi, de, de un juicio, eh, la audiencia. Sí, sí, se llama audiencia, no hay contradictorio, no es que ambas partes se, se pueden, pueden controvertir, pero cuando una parte expone, la Corte Suprema puede interrumpir la exposición en cualquier momento y hacerte preguntas, uh -huh. O puede esperar que termines de hacerte preguntas, pero generalmente los miembros de la Corte interrumpen la exposición y hacen preguntas, y hacen preguntas incisivas, ¿eh? preguntas conflictivas para responder. Pero no es. El peor error que yo he visto en muchas personas que han ido a exponer en las audiencias de la Corte Suprema es intentar dar una clase a la Corte Suprema de la materia que se está dando. La Corte sabe. De derecho, sabe y conoce el expediente, con lo cual, si bien se dice audiencia pública, es una situación de, de, de, de exposición de argumentos, de confrontación de argumentos, donde la Corte va a interrogar a las partes. Eh, Andrés, si no hay un acuerdo en esta conciliación, eh, ¿cómo sigue? Si no hay un acuerdo en esta conciliación, en esta audiencia, la causa seguirá tramitando hasta que se, dicte, se va a producir la prueba ofrecida por la provincia de La Pampa, y la provincia de Mendoza, y después se dictará sentencia. Lo que pasa es que después de esta audiencia, si no se llega a un acuerdo, yo considero que La Pampa está en plenas condiciones de solicitarle a la Corte Suprema de Justicia una medida cautelar que tenga por objeto de que hasta tanto se resuelva el juicio, que va a ser un juicio con toda la producción de pruebas de muchos años, se obligue a Mendoza a garantizar un mínimo caudal, flujo ecológico, mientras tanto se resuelve la cuestión de fondo. Porque la Pampa tiene una gran verosimilitud en, en su derecho, la Pampa simplemente puede acreditar con una foto el grave daño, el peligro en la demora que hoy está sufriendo y que viene sufriendo hace años el oeste pampeano con lo cual están dadas todas las condiciones en el campo de las medidas cautelares ambientales para que si no se llega a una conciliación el día 14 de junio y se arregla en esa audiencia esta causa que lleva tantos años, la Pampa está en condiciones plenas de pedir una medida cautelar con muchas posibilidades de obtener. Eh, ¿Antes la provincia no la pidió cuando inició la demanda? ¿No pidió una cautelar? No, no, la pedimos con Miguel cuando nosotros iniciamos la demanda. Claro. Cuando nosotros iniciamos la acción de Amparo, junto con Miguel Palazzani, pedimos una medida cautelar y la Corte nos dijo que en ese momento, según las constancias que habíamos acreditado, no, no era posible dictarla, pero que en un futuro se podía revisar o se podía volver a pedir. Mm. Me parece que después de una audiencia pública, donde va a quedar suficientemente demostrado La, la fortaleza de la posición de la Pampa, la debilidad de la posición de Mendoza, el grave daño ambiental injustificado basado en el uso de la fuerza por parte de Mendoza, es posible la solicitud de una medida cautelar y es posible obtenerla. Eh, Andrés, eh, recién mencionabas el, el juicio que ustedes eh, junto con Palazani le iniciaron a, a, a Mendoza y Nación por el tema del, del daño ambiental que ha provocado el corte del río Atuel eh, no es en esta causa que mencionás eh, la tuya y la de Miguel eh, en la que se va a hacer la audiencia sino es en el juicio que le inició la Pampa claro, pero mm. lo que pasa es que nuestra causa está acumulada esa causa ah. a pesar de que se inició con carácter posterior nuestra causa está acumulada esta causa Y la Corte lo que ha hecho es elegir la causa en donde los contendientes son ambas provincias. Mm. Me parece que es razonable lo que ha hecho la Corte, porque la defensa de los intereses de La Pampa, por parte de la propia provincia, del gobierno de la provincia de La Pampa, tiene un mayor respaldo institucional y legitimidad democrática que el amparo que promovimos nosotros. Nosotros somos claramente conscientes que los amparos fue lo que generó la el juicio de la Pampa, porque si no hubiera existido nuestro amparo, nunca hubiera existido este juicio, pero también somos conscientes de que acá hay que aunar esfuerzos y que hay que lograr en el menor tiempo posible que los derechos de la Pampa se restablezcan. Mucho más en este momento que hay un gobernador que ha tomado este tema como una cuestión de Estado y que lo lleva adelante con compromiso, no como Jorge, que en realidad nos llenó de obstáculos Nunca quiso promover ningún juicio que de alguna manera estuvo obligado a promoverlo por, por la promoción del, del amparo ambiental que nosotros en su momento realizamos. O si sea, claro. no, nunca hubiera existido este juicio. Pero bienvenido que la Pampa institucionalmente sea aquella que represente ante la Corte Suprema el interés y los derechos de todos los corteanos. Bien, Andrés, eh, no sé si querés agregar algo, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes. Y tanto con Miguel y mi persona estamos plenamente a disposición, como hemos estado siempre, para todos los que nos necesiten y para ayudar en todo lo que podamos ayudar en lo que hace a esta causa y a la audiencia del día 14. Estamos plenamente a disposición para colaborar en lo que se nos necesita. ¿La audiencia esa eh, es pública? Es una audiencia pública, lo que pasa que... La sala de audiencias tiene una capacidad limitada. Mm. Entonces uno se tiene que anotar y una vez que el cupo se cubre no pueden entrar más personas. Pero afuera de la sala de audiencias siempre se instalan muchas pantallas, mm. sillas, y también es un, un muy buen lugar para verlo y también la transmiten en vivo por internet. Mm. Así que eh, se puede estar ahí, que es una experiencia muy buena, pues, cercana. Puedes estar afuera, que también vivís todo lo que es el ambiente, pero también la puedes ver por internet y la calidad es muy buena. Así que hay varias vías como para seguir la audiencia ese día y mi recomendación es que se la prepare con tiempo, con conciencia, con compromiso y sabiendo que a la corte no hay que ir a darle clases, a la corte hay que ir a convencerla de que la postura que uno defiende es la postura ajustada a derecho a la Constitución y a los Tratados sobre Derechos Humanos. Gracias de nuevo, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bien. La palabra del abogado gracias. constitucionalista Andrés Gil Domínguez, eh, eh, dándonos algunos detalles de lo que puede llegar a ocurrir el miércoles 14 de junio en este